puede ver que coordinados, trabajar en gestión común, eh, lleva a, un, este, a, a concretar muchos logros porque tenemos nosotros, como tucumanos, nuestra facultad de arte a disposición y a veces no no, no la vemos como como cercana para, a, a, no, a mí nunca se me hizo ocurrir, voy a grabar ahí, por ejemplo y el hecho de que esté a disposición nuestra ahora, eh, en estos programas, me parece genial, y que se socialice eso, me parece importantísimo como acercamiento y poder generar esa mistura que tenés hace rato entre las instituciones, las organizaciones, y bueno, la gente que participa este, independientemente como nosotros.